Últimamente, últimamente no escribo, no escribo. Me limito a ver pasar el tiempo y si surge algún problema, Yo simplemente, simplemente lo esquivo, lo esquivo. Estoy muy negativo, negativo, porque casi lo único positivo que en mi vida ha sucedido en el último año es seguir, seguir vivo. vivo, seguir vivo. El rap está podrido. Mi corazón se suicidó y mi LP en el olvido por culpa de un sello de incompetentes que recuperó lo, lo invertido, invertido con casi dos mil copias que he vendido, casi dos 2000 amigos, amigos cuyas caras no conozco y por quienes reconozco que aquí sigo. Tú serás testigo de que entregar el testigo De mi rap al que capaz sea de poner en la azotea De un bloque de su ciudad lo que digo de este rap el motivo La paz como objetivo, al menos en mi interior Porque este dolor me ha convertido En un chico problemático sin amor En un muchacho incomprendido Solamente enamorado de nuevo del rap hardcore Un nuevo día, el mismo sol, la misma mierda, la misma guerra en esta tierra de injusticia. Cada día más alcohol, cada día menos pericia para salir del laberinto en el que espero no me pierda. Cada día más a ritmo, caracol, más pereza, menos ganas de tirar de la sábana de ponerme la camisa y de estrenar cada mañana una sonrisa cuando en mi corazón estalla la tristeza y mi cabeza... No es capaz de escapar de este bajón con el que yo mismo me da y de alcanzar la paz y la tranquilidad que con firmeza me otorcaban daño el donde de la destreza como abrigo ella hey amigo ella hey si quieres la solución, solución a los problemas ven conmigo. conmigo ven conmigo si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo si todavía tienes fuerzas y esperanza yo te sigo ella hey amigo ella hey si tienes la solución conmigo. a los problemas ven conmigo ven conmigo Si quieres cambiar el mundo, ven, escucha lo que digo. Si todavía tienes fuerzas y esperanzas, yo te sigo. Todos los días son iguales, nada mejora y cada vez mi alma se siente más vieja. Sin un ángel al lado que me cuide y me proteja. Sin una amiga al lado que me quiera, esa es mi queja, hoy comprendí la moraleja estuve solo, sigo solo y solo, seguiré contemplando el mundo tras esta reja, mi corazón quedó encerrado en el olvido, atormentado por lo que ha vivido ya, solo queda contemplar que sin imposible a diario en cada ocasión, aguantar tanta presión y evitar la depresión que De la tensión debe entrar por la puerta de tu casa la pobreza es una triste situación la debe en su habitación a tu madre secarse las lágrimas porque tu padre trajo nóminas que no hicieron honor al sudor que siendo tinta habría escrito tantas páginas en el imaginas un mar de rosas bañando el camino por el que caminas no no lo imagino. Solo veo la luz al final del túnel Cuando el hip hop de mis cascos me acompaña en el camino Que me hace pensar que domino mi sino Y que a pesar de este pesar puedo besar mi destino Y puedo cesar a este pesar tan cretino Que oculto hacia la luz del camino cuando asesinó mi bienestar Son recuerdos por los que se fueron Por los que tuvieron la fortuna de conocerme en una época de calma En la que la luna trajo la verdad a mi alma En la que tener en paz el karma fue mi abrigo Ey amigo, si tienes la solución a los problemas ven conmigo Si quieres cambiar el mundo ven escúcha lo que digo que dichi si todavía tienes fuerza y esperanza yo te sigo eh hey, amigo si tienes la solución a los problemas ven conmigo si quieres cambiar el mundo ven escúcha lo que digo si todavía tienes fuerza y esperanza yo te sigo yo te sigo te sigo te sigo te sigo Despertar un 10 de mayo abrió mis ojos Aunque quedaron rojos a causa de tanta luz Una luz de gratitud fue la cara tras la cruz Que provocó que de repente me olvidara de mi enojo Un poco de amor cual parapente frenó mi caída Y salvó mi vida disponiéndola su antojo Todo cambió y volví a ser el ombligo de mi mundo En un segundo la felicidad de nuevo fue mi abrigo ella hey, amigo, ella hey, si quieres la solución a los problemas ven conmigo, conmigo. Ven conmigo. Si quieres cambiar el mundo ven escucha lo, lo, que lo, que lo que digo Si todavía tienes fuerzas y esperanzas yo te sigo Ajá. 2004 2004 Zenith. Zenith. Zenith. 5 Chincoa Y lo que nos queda...